quina de la casa de Pilar va a estar el Cipreva el domingo interviniendo. Nos convida con unos sanguchitos. No, Pero, voy allá a comer. Bueno, ya. Yo llevo agua para el mate. Agua para el mate y sangu... hace ricos sanguchitos? Pilar no sabe cocinar, ¿no? Pero igual te algo te combina bien cuando vamos cuando tengo bueno hasta último momento estábamos intentando llamar a Norita pero hoy aparte de que cotidianamente Norita eh, atiende y va para acá, para allá, para todos lados hoy como es el cumpleaños de Norita Cortiñas eh, la está llamando el país entero y bueno es que es imposible comunicarse con, con Norita para sacar al aire queríamos hablar en la semana de la memoria eh, con ella, aparte de esto eh, bueno Sí, a mí siempre me queda la duda sin el enredando podemos decir que la caterva y que aquello y que lo otro que siempre hay como... Bueno, el domingo vamos a estar haciendo una radio abierta en el marco de... Eh, en el marco sí vamos a estar interviniendo ahí en el hay muchas eh, actividades y convocatorias recién decíamos convocamos para el 28 eh, 24 obviamente no sabemos cuándo porque es una marcha tan multitudinaria que hay muchos horarios hay una convocatoria a las 15 horas de memoria verdad y Just, de, el encuentro memoria verdad y justicia eh, hay hay en congreso y hay muchos puntos de encuentro para para convocar a la marcha si prueba también al mediodía hace una actividad eh... televisión abierta hacen, los compañeros de la televisión pública hacen el año pasado también hicieron una cobertura fantástica porque se instalaron ahí y en vez de radio abierta como hacemos nosotros uh -huh. los medios comunitarios ellos hacen una televisión abierta e invitan este año van a invitar a todos los luchadores que han sido, digamos, censurado en todos los medios, este menos en los comunitarios, para que podían dar, dar a conocer su, sus luchas. Así que va a estar muy interesante lo que hagan las compañías. Salta, de... y Salta y Avenida de Mayo. Salta y Avenida de Mayo. Salta y Avenida de Mayo a las 12 horas, así que eh, a las 13 horas más o menos, pero desde el mediodía y desde la mañana van a estar sucediendo muchísimas actividades ahí en las cercanías de Plaza de Mayo, que esperemos explote, ¿no? y quería, hablando de Norita, el, este jueves, no, el otro jueves anterior, Norita en la Plaza, lo que dijo fue que, la Plaza de Mayo, eh, fue que fueran a la marcha que sea, pero que la gente, todos los que podamos, vayamos a las marchas y que es importante que les confeccionemos carteles con lo que nos parezca al respecto, pero que la memoria tiene que seguirse eh, llevando adelante las marchas por la memoria y por todos los, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. Eh, Ernest, está, eh, se escucha de acá que se está hirviendo la pava. ¿eh? <risa> Así es. Bueno, Chino Pablo estuvo sí. en los controles en este Entrando las Mañanas. Eh, en esta en este mar desorganizado, catarbozo ¿no? Somos ¿Qué? caterva, ¿Somos? la caterva significa eso, grupo de personas desorganizadas. Nos encontramos el lunes en otro enredando. Las mañanas se, va a ser el enredando número 4111, ojo Ajá. ahí con ese número. Eh, y el martes las semillas inauguran el enredando. Semillas y DTL, eh, bueno. en, un, este, en un compacto entre semillas y DTL vamos a salir por primera vez desde el cuarto piso de IMPA a la izquierda. Bueno, será hasta el viernes que viene. Lunes, seguimos no. en el Enredando las Mañanas, no por la caterva. No, desde acá, por eso. Ah, sí, de acá el viernes que viene, todas las semanas. Hasta buen fin de semana, nos vemos el domingo en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país por memoria, verdad y justicia contra la impunidad de ayer y de hoy.